¿Cómo? si se regatía más o se pone más pelos porque se ha convertido en la meca del transporte ah, capilar que sí, no no me acordaba de lo de los pelos claro es curioso de la cabeza eh digo Sí, decía, es que no sabía... No, es que sabes en qué estaba pensando yo. ¿En qué? Se ha ido no, con no. las mujeres del la AREN y le... No, y no, le no, no, no, se no, se no, no que va, oh, otro, otro cotilleo. Yo decía, estará diciéndome que la señora fue de pila a los pies, no, pero, pero no, no pero o, que tienen bigote, que también puede ser. Pero lo que me llamó la atención y de lo que me acordaba eh, con lo del pelo es que precisamente...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 Y ya hay baños para señoras, porque es que antes en el gran Mazar era una cosa de hombres nada más. Hay solamente una una joyera que tiene unas joyas muy bonitas, luego hay alguna mujer más, pero es una cosa de hombres nada más. los ojos, perdona, perdona, sí. Silvia, Silvia. Sí, sí. los ojos como el tío Gilito